Buenas noches a todos, buenas noches a todos los porteños, a todas las porteñas, a todos los habitantes de esta hermosa y querida ciudad. Hoy, como todos ustedes saben, hemos tenido una enorme jornada democrática en la ciudad de Buenos Aires, masivamente y en cifras parecidas a la del 2007, nuestra ciudadanía ha concurrido a votar, reafirmando que cada vez que la institucionalidad democrática exige la participación de nuestro pueblo, masivamente concurre a las urnas porque es la forma de decir que este sistema democrático que hemos elegido para nuestra vida. En Argentina ha llegado para quedarse en este periodo que es el periodo más prolongado de vigencia de la democracia, de democracia en nuestro país. Quiero decir que felicitamos, junto con Carlos Tomada, a todos los que participaron de la elección, a quienes han votado nuestra fórmula, a quienes no lo han hecho, y queremos felicitar con Carlos particularmente al PRO a Mauricio Macri que ha salido electo y a todos aquellos que lo votaron porque eso se trata de la democracia, demostrar que se trata del respeto. También quiero transmitir el saludo y el abrazo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Saludo y compartimos con Carlos para todos, absolutamente todos los que participaron de la elección y particularmente en nuestro caso, aquellos que trabajaron para que el Frente para la Victoria llegara a la instancia de voluntad y haya tenido realmente un comportamiento tan importante en ambas instancias electorales. También les transmito que en este momento, en este momento que yo estoy hablando acá, me acaban de señalar que la Presidenta de la Nación se está comunicando, está hablando en este momento con el ingeniero Macri para transmitirle telefónicamente las felicitaciones por el desempeño electoral que han tenido.